Sí, nosotros es una problemática que desde que llegamos a la defensa y ya permanentemente eh, intentamos, de hecho la ponemos en la agenda pública en la agenda de discusión este, política y, y, y estadual eh, en el 2016 eh, a principios de 2016 elevamos la primer resolución y recomendación al Ejecutivo Municipal para que tome cartas en el asunto, en aquel momento había cerca de 30 personas habíamos contabilizado cerca de 30 personas en diferentes puntos Eh, ...de Pilar, eh, que estaban en situación de calle... ...y este año, digamos, recrudeció... ...entendemos nosotros, como vos bien decías... ...que tiene que ver con, con la crisis económica... ...en donde muchas familias o muchos individuos... ...muchas personas son arrojadas eh, a vivir eh, en la calle... ...porque, bueno, son despedidas... ...porque no pueden pagar el alquiler... ...en el al cual estaban residiendo, etcétera... ...y obviamente nosotros notamos un recrudecimiento... ...y volvimos a solicitar al Ejecutivo que tome cartas en el asunto. De la recomendación que hicieron en 2016, ¿hubo algún tipo de respuesta? En ese momento nuestra recomendación fue dirigida... Al Social, ...a la Secretaría de Desarrollo Social del Ejecutivo Municipal. En ese momento nos manifestaron de que estaban trabajando en el tema... ...de que prontamente se iba a celebrar un convenio eh, con el Estado Nacional... ...para en unos predios y en unas construcciones del ferrocarril Urquiz a construir allí un refugio, mm. en eh, la realidad es que hasta día de hoy no se ha construido y la situación de calle eh, de decenas de personas continúa. De 2016 a 2019, eh, ¿tienen datos ustedes del crecimiento de la cantidad de personas en situación de calle? ¿Cuáles son las localidades más afectadas? Nosotros lo notamos particularmente en el centro de Pilar, la, la de Pilar, es una institución pequeña. Digamos, en esa pequeñez uh -huh. pero también en la vocación de, de abocarnos a todas las problemáticas que tiene el partido de Pilar articulamos con otras instituciones en esta problemática en particular viene trabajando mucho la iglesia católica y también la iglesia evangélica uh -huh. y algunas ONG y del relevamiento, digamos, cruzado que cada una de las instituciones tiene se contabilizan aproximadamente 35 personas hoy viviendo este, en situación de calle en Pilar y como te decía anteriormente, se va particularmente ...en el centro de Pilar, a dos o cuadras de la plaza. O sea, hay personas que están a la intemperie viviendo a cuadras de la intendencia. Sí, sí, acá es muy simbólico un edificio en donde estaba Telefónica, todo lo conocemos como el edificio de la ex Telefónica... ...una cuadra del hospital, y ese es un lugar este, en donde muchas personas en situación de calle paran. Hace pocos días fue solucionada la problemática de un matrimonio que había llegado a Pilar desde Concordia... ...que estaban recibiendo en un vehículo, adentro de un vehículo... Este, en la localidad, en la ciudad de Villa Rosa este, también personas que están viviendo en una improvisada carpa frente a la estación del ferrocarril Urquiza la, la situación es importante, es grave el compromiso decías que habían asumido estamos hablando con Juan Pablo Trovatelli defensor del pueblo de Pilar respecto de las personas en situación de calle decías que después de aquella recomendación que hicieron hubo una especie de compromiso de construir una especie de refugio digo de generar una política pública que atienda esta realidad eh, y eso quedó en la promesa hasta ahora Sí, eso quedó en la promesa. Habrán existido obvicitudes, no las reconocemos, pero entendemos que, que las políticas públicas implementadas hoy son insuficientes y si es que existen estas políticas públicas implementadas. Nosotros lo que decimos en la última recomendación, en la última resolución que enviamos al Ejecutivo Municipal, es que la realidad es que no sirven respuestas espasmódicas, la realidad es que nos sirve una asistencia este, dos, tres veces por semana, para personas que viven todo el día todos los días en la calle que tienen diferentes problemáticas de salud nosotros entendemos que se debe diseñar una política pública abarcativa de todas las particularidades que las personas en situación de calle tienen que tiene que ir acompañado obviamente de la entrega de alimentos pero además de atención primaria de la salud de la asistencia de psicólogos de la asistencia de psiquiatras de la asistencia de profesionales que, que puedan ayudarlos a, a incorporarse de vuelta a la sociedad entonces en ese sentido digamos volvemos a poner en la agenda pública esta problemática y solicitamos la pronta intervención y el pronto diseño de políticas públicas que de fondo solucionen la problemática que hoy tenemos este, con muchos vecinos en pilar